Gracias por atendernos. Buenos días a usted a la audiencia. Bueno, Capitán, algunas novedades sobre algunos casos. Por ejemplo, usted nos lo va, nos lo va a contar, a ver, de qué se trata. Eh, sí, en el día de ayer, eh, ya se presenta en esta localidad personal policial de la planta verificadora de policía situada en la localidad de La Plata, quien a raíz de algunas inspecciones en talleres mecánicos, procede a la incautación de un bloque de... ...de un motor Chrysler y de una carrocería de un FIat 600... ...los cuales podrían tener alguna eh, anomalía en cuanto a la numeración... En, ...en lo que refiere al FIA y en lo que refiere al motor... ...podría tener un pedido de secuestro por una quiebra... Uh -huh. eh, ...estos dos autopartes fueron incautadas y puestos a disposición de la Fiscalía local... ...a cargo de la doctora Patricia Hortel en el marco de una causa que se inició por infracción en el artículo 289 del Código Penal. Eh, como consecuencia de esto se trata de, de establecer la, la participación, o mejor dicho, se estudia la conducta que pudo haber tenido la persona que tenían en, en su poder este elemento, que se trata del ciudadano César Dolce. Eh, eso sería lo que habría acontecido ayer. Y en horas de la mañana eh, se produce una detención por parte del personal policial de esta dependencia Del ciudadano Sosa Juan Marcelo Alejandro Ajá. El mismo resulta ser uno de los causantes O imputados del delito de robo Que aconteció el 12 de enero de este año En perjuicio al ciudadano Ramón Alaniz eso serían las dos novedades más sobresalientes Entre ayer y hoy, Carlos Párbaro, Capitán, muchas gracias por el contacto ¿eh? Gracias a usted Hasta luego, Hasta luego.